La Municipalidad de Santa Rosa eh, anunció que a partir de la adhesión al Sistema Nacional de Licencia de Conducir, Permitirá realizar el curso virtual eh, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el curso teórico eh, para gestionar el carnet de conducir. Esa fue una novedad. La otra importante es que de este curso va a participar la Fundación Estrellas Amarillas. Para charlar de este tema estamos en comunicación con la referenta eh, de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González. Silvia, Pali Cucharini te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Pali. Buen día, Buen día a todos. Este, sí, bien, la verdad que eh, muy, muy felices por, por, por esto, eh, por, bueno, por haber creado un organismo que en su momento la agencia, este, a veces ¿viste? cuando uno piensa que crea organismos, que, que lo único que hacen es este, llenarse de gente, pero no, no de contenidos, bueno, es nueva gestión de la agencia, ha estado realmente al nivel y, y hoy por hoy, con este tema de la pandemia, poder contar con esta herramienta que es poder hacer, porque esto va a ser para alguna gente, no para todo el mundo, porque sabemos mm. que hay gente que todavía, eh, y me incluyo entre esos, no nos acostumbramos tanto a las cosas virtuales, pero bueno, va a servir para una gran cantidad de digamos, de gente joven y, y gente que está con la tecnología poder este, hacer tu licencia de conducir de esta manera ¿no? Claro, claro. con los contenidos de, de la agencia, que son 10 módulos, pero se van a agregar 5 que tienen que ver con la idiosincrasia de la Pampa y entre ellos estaría un módulo estaría incluido para estrellas amarillas. Ah, eh, esto a cargo tuyo, Silvia, y de, y de, y de las integrantes. Y del integrantes, equipo nuestro, del equipo. Sí, sí, sí. Más que nada la parte nuestra también lo que va, lo que vos viste que nosotros tenemos un, un programa que está con muchos profesionales que es, trabaja el tema. Tenemos profesionales desde médicos, juristas, antropólogos, este, abogados, con un dream team, le digo yo, ¿no? Muy, mm. muy grande. Eh, ellos van a aportar eh, cosas puntuales que tienen que ver con la seguridad vial eh, porque qué sé yo por ejemplo el tema de los médicos esto de, de estar eh, rompiendo mitos no de, de, de varias cosas no eh, que tiene que ver por ejemplo con el tema de, de los niños este la retención infantil bueno distintos temas y, lo, y la y las familiares de víctimas Este, nosotros vamos a hablar también, porque viste que se incorporó la señal de estrellas en todo el país, uh -huh. eh, en, cuando otorgan las licencias de conducir, tienen que saber eh, las personas este, qué, qué es una estrella, y, y está de manera obligatoria, viste. Claro. Sí. Eso también fue otro gran logro, y que yo digo, bueno, está Este, esta nueva gente que subió a la Agencia Nacional de Seguridad Vial eh, en un año hizo lo que <ríe> venimos luchando hace un montón de tiempo, ¿no? Este, sí. Incluido, no sé si viste también, que eh, nos pusieron un número al 149, que es un número donde las personas que sufren un siniestro vial pueden llamar y son automáticamente atendidos, orientados... Eh, no solo es de la parte jurídica que hacer, sino también eh, de, de una, una primera digamos, atención psicológica y después una posterior derivación. Ah, mirá. El 149. Han sido, ¿149? ¿Y ¿Eh? si ya está funcionando? Ese, ese teléfono, mira sí. vos. Es un teléfono, sí, imagínate, para nosotros ha sido. Son un montón de logros, de, bueno, de un montón de años de estar batallándola, pero bueno, eh, empezar a ver que se plasman es, es este, como muy fuerte, ¿no? Mm -hmm. Igual nos faltan algunas cosas porque salió el tema de los contenidos de la, agen de la agencia sobre estrellas, eh, que eso fue justo antes de la pandemia, cuando nosotros estábamos en Buenos Aires, que firmamos eso, ese convenio con el doctor Cariñano, este, yo por la Fundación Estrellas Amarillas y Teresa por la, por la red... Eh, eh, y bueno, y nos agarró la pandemia y, y bueno, y ahí cuando si hicieron el anuncio era que a partir del primero de abril que es la fecha, el aniversario de la muerte de Sacha imagínate para mí mm. doble, doble honor y no sé reconocimiento por parte de, de, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial pero bueno salió una cosa muy chiquita que es, que es, la, que es la estrella bueno, todo lo demás Pero no pusieron bien dónde, dónde se generó, dónde nació y todo lo demás. Y bueno, hoy te, ¿qué es lo que te pasa? Que vos agarras y pones estrellas. Esto lo tienen todo, todos los centros de emisión del país. Por ahí, en otros lugares del país, quieren ampliar el concepto. ¿Y qué pone? Ponen estrellas amarillas en Google y quien aparece, aparece Ambrosio. Claro. Que es el. El, el hombre que a nosotros este, no, nos patentó la estrella, ¿viste? Sí. Mm. Eh, Entonces, ahí estamos pidiendo que la agencia formalmente haga una nota a todos los centros de emisión del país, este, diciendo que la primera ordenanza que salió es la de Santa Rosa La Pampa, que acá se hizo el lanzamiento nacional, y bueno, que realmente nos den la entidad que, que tenemos que que tener, ¿no? Ah, eh, Silvia, eh, este, esto que van a hacer ustedes, de hacerse cargo de los módulos eh, desde la Fundación Estrellas Amarillas, ¿es únicamente con la Municipalidad de Santa Rosa o se va a ampliar a otros municipios? Eh, no, es únicamente con la Municipalidad de Santa Rosa. Ah, está bien. Mm. Eh, pero existe la posibilidad sí. de que... Por, claro, sí, mm. sí, ahora, mira, vos me estás llamando, Pali, me llamaron, ya me llamaron de Pico, de Rélico, mm. eh, de Otra localidad más también, este, para saber cómo era esto. Sí, Porque, claro. bueno, es, la prim es el, el primer municipio de la provincia de La Pampa que, que adhiere a esto, ¿viste? Uh -huh. Y entonces, este, como que vamos a ser pioneros, me parece. Claro, sí, Vamos sí, sí. a ver qué es lo que sale. sí Y también que no sea un solo trámite, como se dice, rápido, uh -huh. obtener la licencia de conducir, eh, que haya un poco más de conciencia eh, y, eh, y se logre sí, con esto. Sí. Eh. Sí, sí, está muy bueno. Yo te digo personalmente, de hecho, este, yo también voy a entrar a, a, a hacerlo eh, para chequear lo de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Al margen de lo que vamos a armar nosotros, este, lo que pasa es que lo que, tienen, lo que vamos a armar nosotros son cosas que tienen mm, mucho hincapié sobre la idiosincrasia de La Pampa y sobre, sobre nuestra realidad. Claro. Eh, que por ahí no es la misma que, que, que se plasma por ahí en contenidos generales, ¿no? Hacer mm. más hincapié en, en los problemas este, más, más nuestros, ¿no? Eh, a la hora del manejo. Claro. Eh, Silvia, te, te consulto eh, por el tema de la Avenida Perón. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo? Qué gran tema eh, no sé, Al final no se pusieron de acuerdo Parecía que se iban a poner de acuerdo los municipios Y bueno, dio marcha atrás acá la, la municipalidad de Toay El Consejo Deliberante en realidad eh, Sí, qué... el Consejo Deliberante sí. de Toay Pero eh, no ha sido meramente caprichoso, creo Yo tuve una reunión con ellos este, Escucharon atentamente todo lo que estábamos eh, manifestando nosotros Porque vos imaginate para nosotros Siempre es lo mismo, menos velocidad, menos muerte, eso es indudable. Pero bueno, eh, ellos lo que decían que no era solamente el tema de velocidad, sino que había también otros temas atrás que tenían que ver con una, este, una política integral de, de que ellos están pidiendo para, para la avenida Perón. Así que no me pareció desacertada la, la, la postura de ellos. De hecho, nosotros conseguimos que la Junta Nacional nos... La Junta Nacional es un organismo de nación que, recientemente creado eh, que investiga y tiene, está, está formado con profesionales que, que investigan graves siniestros, pero bueno, también pueden investigar infraestructura. ¿no? Uh -huh. eh, y yo voy a meterme en la Avenida Perón porque, bueno, porque la Avenida Perón eh, es una avenida que tiene cantidad de muertes y y daba justo como para que ellos lo puedan eh, investigar, uh -huh. eh, y bueno, ahí conseguí rápidamente todos los, los este, proyectos que había sobre la avenida Perón, eh, que me los acercaron los concejales de Tuay, de hecho los concejales de Tuay participaron de esta charla virtual con la Junta, pero bueno, eh, eh, se nos trabó el tema de los proyectos de los concejales de claro. Santa Rosa, que sí. no nos dieron ninguno. <ríe> ah, mira. <ríe> Entonces quedó todo ahí, porque bueno, yo, este, a nosotros nos gustaría tener un análisis eh, así de, or de un organismo tan importante a nivel, a nivel nacional que nos diga, bueno, el problema de Tuay es esto, ¿me entendés? Uh -huh. Es la rotonda, es esto, la boca calle, eh, saber bien, ¿no? Porque... Eh, para, para apuntar a eso, nosotros sabemos de dos proyectos muy importantes y uno muy importante que tiene el municipio de Tuay, que es la semafarización. Claro, sí, sí, sí, le quieren poner semáforos en algunas intersecciones. Eh, y, y está muy importante eso, es muy importante. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado también de que si no se nos haga una línea interminable de autos porque... Claro. La avenida de Tuay, eh, esta avenida tiene una característica que no tiene ningún, ninguna de toda la provincia, ¿me entendés? Tenemos 18.000 autos por día, es algo insólito, mm. insólito. Teniendo un promedio de la Ruta Nacional 35 o 5, de, de, que no van más de 5.000 vehículos, imagínate, la avenida Perón triplica. Sí, sí. Eh, hasta que no haya otra vía alternativa a, a, bueno, a esta avenida, es, es, es, es la solución sí. sería esa. Mm. Sí, sí, pero bueno, lo que vos decís es, es clave y es eh, sumamente importante. Mm. Eh, eh, avanzar sobre esas cosas que quedaron ahí truncas, que son las dos, las dos vías alternativas que mm. se manejaban para llegar a para llegar a, a Tuay, mm. y otra cosa muy importante que también es el tema de las colectoras claro. por el tema de las de las bicicletas mm. el tema de las colectoras es un es un tema que también se puede hablar con los vecinos eh, si bien porque estamos hablando de obras por ahí muy de alto de alto costo pero por ejemplo si se puede hacer un buen programa entre entre los vecinos eh, y los municipios este vos imaginate que también il, il, il, il, al vecino que su su frente sea faltado y todo lo demás también cotiza más en su en su vivienda y lo demás sí, más se vale. podrían hacer mm, sí, se sí. podrían hacer proyectos muy importantes ¿no? Mm. como siempre y como todo nos falta la decisión política y el acuerdo entre las partes. Sí, sí es lo más difícil de conseguir en, caso, en estos casos. Bien, Silvia, eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir. si No, no mira, mañana, mañana nosotros eh, eh, tenemos una reunión con Catopodis, que bueno, viste que nosotros venimos reuniendo con Catopodis desde, desde febrero, marzo, mm. este, esperemos seguir avanzando con un, con, con un tema que estamos pidiendo de esculturas en, eh, en realidad son la colocación de autos a los costados de las rutas al margen de las estrellas en lugares que consideramos muy emblemáticos eh, esperemos poder avanzar en eso que, que le hemos solicitado al ministro el permiso sí. y también esperemos este los distintos proyectos que hemos solicitado en la cámara de diputados que no que no están saliendo y uno tiene nada tiene todo y nada, que, sobre todo muchísimo que ver con las víctimas, que es la adecuación de la ley de víctimas en La Pampa. Ah. Nosotros te digo que en esta pandemia ha sido terrible el trabajo que hemos tenido que desarrollar con los sobrevivientes de víctimas de siniestros viales. Ah. Hemos quedado desbordadas, desbordadas. Sinceramente la falta de un organismo para contención de las víctimas ha hecho que, que, que nosotras estemos este, en el colapso, te digo. mira eh, bueno, Silvia, eh, si tenés novedades seguramente te estaremos convocando eh, eh, después del de de sí, encuentro. Sí, este esperemos, esperemos que sean buenas y esperemos que, que, que nos cumplan, ¿viste? porque hace tres meses que nos están prometiendo la ley de víctimas, la adecuación mm. que nos están prometiendo el observatorio y, y seguimos sin nada. Y bueno, y seguimos luchando nosotros con, con todas las víctimas que hay de siniestros. Imagínate época pandemia. Hay gente que ha quedado siniestrada, secuelada, que no, que no les salen, las, las, digamos, no les salen este, la, las pensiones por discapacidad, eh, la cantidad de niños semihuérfanos que tengo, más de 17 niños en condición de orfandad y, y, y sin atención psicológica. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que realmente ojalá que se pongan las pilas y, y, y, y nos legislen o nos, ar, nos armen algo de, de contención para toda esta gente. ¿no? Bueno. Bien, Silvia, muchas gracias de vuelta. De nada, hasta luego, Bien. Pali. Bien, eh, Silvia González, referente de la Fundación Estrellas Amarillas, pasaba por la mañana hermesera son 9.18 minutos.